Uscal Música de Riozar y Ratia 100.8FM Arrachaldeon y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM y a través de internet en www.aiguskiplaza.net Jueves 3 de mayo del 2012, 4 minutos que pasan de las 8 y media de la tarde y aquí comienza como cada jueves desde el pasado 8 de septiembre El programa Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Dos horas y 120 minutos para compartir contigo temas de actualidad, algún tema del recuerdo. Daros a conocer la agenda de conciertos, que por cierto la tenemos extensa y bastante importante e interesante. Las noticias más importantes de la semana en lo que se refiere al ámbito de grupos de Euskal Herria. Y hoy tendremos, eh, bueno, la visita, entre comillas, de Alfredo Piedra Fita de Barricada, ya que nuestra compañera Itchane Castillo, del programa Minoría Absoluta, hizo ayer una entrevista a uno de los componentes de la banda, más concretamente, como te comentaba anteriormente, Alfredo Piedra Fita, para darnos a conocer un poquito ese nuevo trabajo discográfico y para hablar un poquito de la historia musical y la historia personal del mismo. De novedades, eh, tenemos a Deuskis, a Blue Stock y a dos bandas navarras, dos bandas de Iruña. La Señora Nora, que presenta trabajo discográfico este fin de semana en el eh, Bar eh, Subsuelo de Iruña, y otra formación de Iruña que lo presentará el próximo fin de semana, la formación Mea Culpa. Así que bastantes novedades tenemos en el programa de hoy, en la sintonía del 100.8 de la FM y allá donde te encuentres en www.eguskiplaza.net Euskal Música, tu cita con la música local, cada jueves de 8 y media a 10 y media de la noche y si nos escuchas en fin de semana en difusión tanto el sábado como el domingo, una horita antes de 7 y media a 9 y media. Y vamos a comenzar el programa de hoy felicitando a una banda. A una banda que esta mañana en Madrid le daban el disco de oro. La formación Marea ha recibido un nuevo disco de oro en esta ocasión por la venta de más de 30.000 unidades de su nuevo álbum publicado el pasado mes de septiembre con el título de En mi hambre mando yo. La entrega de dicho galardón se ha realizado hoy 3 de marzo 3 de mayo perdón, en la misma sala en la que tocaron en Madrid por primera vez El pasado 16 de diciembre de 1999 Es decir, la Sala Ebe de Vallecas Desde aquí, desde Euskal Música Desde Berriozari Ratia Sorionac, muchas felicidades Para los componentes de la banda Para Cuchi Romero, para Colibrí Díaz Para César Ramallo, para Edu Beaumont y, y para Alan Ayerdi En discos anteriores llegaron al disco de oro Esta vez lo han conseguido Con el álbum En mi hambre, mando yo Desde aquí lo dicho, felicidades Sorionac, para marea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 Lo que bien va, que mejor que no tocarlo Eso es lo que decía la formación Marea cuando nacieron Y ahí siguen Cuchi Romero a la voz Colibrídez a la guitarra eléctrica y acústica César Ramallo a la guitarra eléctrica Edu B. Montpiñas al bajo eléctrico Y Alen Ayerdi a la batería y a las percusiones El regreso de Marea en mi hambre mando yo Que se realizó el pasado mes de septiembre Y hoy día 3 de mayo Música En Madrid, en una de las salas, más concretamente en la sala donde tocaron por primera vez en el año 1999, es decir, la sala EBD Vallecas, han recibido el disco de oro de este nuevo trabajo discográfico En mi hambre, mando yo. Ya que estamos hablando de Marea, comentarte que las entradas, si llamaste al 012, pues ya seguramente os habrán mandado un email a vuestro teléfono móvil. Y ahí es, y ahí es donde pues eh, os eh, habrán comunicado los días eh, en los cuales eh, puedes retirar la entrada. Así que ya lo sabéis durante este mes de mayo. La gente de Berriozar que haya llamado al 012 podrán recoger las entradas para ver a Marea y a Bocanada, para ver a Bocanada y a Marea en ese concierto del 23 de junio aquí en el campo de fútbol de Berriozar. Y con la felicitación de Marea comenzamos el programa de hoy de Úscar Música, jueves 3 de mayo, si nos escuchas en fin de semana, sábado 5, domingo 6 de mayo en redifusión de 7 y media a 9 y media de la noche. Y lo vamos a hacer con una banda que nos llegan... Pues desde muy cerquita, muy cerquita de aquí Nos llegan de este Zaraus Hablamos de una formación que comenzó allá por los años 90 Donde cuatro jóvenes en la época del hardcore, del surf o del tracks eh, Pues decidieron eh, presentar un par de maquetas eh, crudas Y crudo también fue su álbum debut, el álbum Eranchunik Gabe A continuación llegaría el segundo trabajo discográfico, Orain eta Geroa eh, Luego llegaría su tercer álbum, Grises Bustitaco Egunak Eh, a continuación <ríe> llegaría el 4 el cuarto álbum Contra y ahora nos llega lo que es este quinto trabajo discográfico, el álbum Esgara Iñosh Ilko, hablamos de Sergio Ruiz, hablamos de Ander Iseta hablamos de Néstor Urdán Pilleta y hablamos de Íñigo Beitia, una banda que acaba de publicar lo que es, eh, lo dicho, su nuevo trabajo con 12 temas, todos ellos en euskera en los cuales eh, te puedes encontrar temas como el que vamos a escuchar ahora, el noveno corte del álbum Malcoa, uno de los temas incluidos dentro de este, su nuevo larga duración, titulado Eskara Iñóis Ilko, desde Sarauts, erazo Música Sonando uno de los temas que componen lo que es el quinto trabajo discográfico para esta banda, un álbum para revitalizarse y para reflexionar. Eso es lo que comentó la banda cuando hicieron la rueda de prensa de presentación de este larga duración. Esgara, Iñó y Xilcó, quinto trabajo para esta banda de Salaus para erazo Malco a noveno corte del álbum. Siguen igual de cañeros y contundentes que cuando comenzaron allá por los años 90 y cuando presentaron su primer larga duración eran Tsun y Gabé. Y este quintero que regresa al panorama musical con este álbum es Gara Iñói Silco, eso sí, con varias e importantes eh, pues bajas y cambios en la formación hasta llegar a este quinto trabajo. Y de la banda Eraso nos vamos con una banda de aquí Con una banda de Iruña, son un trío Son tres chicos, jóvenes Pero que les eh, gusta y les eh, Mola el rock and roll, sobre todo A uno de los componentes que lleva desde el inicio Desde que se fundó La formación Dickers Hablamos, eh, por supuesto, de Iker Piedra Fita, que ahora pues eh, Junto a dos eh, compañeros Más de la banda, pues han sacado Nuevo Larga Duración El álbum titulado más concretamente Casi Nunca Llueve, en el te puedes encontrar Grandes temas y temas rockeros Hablamos lo dicho de Iker Piedrafita a la guitarra y a las voces Sergio Izquierda a la batería Y Ubaldo Puente al bajo También ha habido bastantes bastantes cambios En esta formación de Iker desde que comenzaron Hasta pues la fecha que acaban de publicar Este es un nuevo álbum titulado Casi nunca llueve y en el cual te puedes Encontrar temas marchosos y moviditos Como este que vamos a escuchar una última Vez que ha sacado de la manga, el que se han sacado de la manga esta banda, el que se han sacado de la manga esta formación Dickers, con 12 nuevos temas incluidos en este nuevo trabajo titulado Casi Nunca Llueve. Temas como por ejemplo Absurda Realidad, temas como por ejemplo Dos Pasos, tan difícil de engañar el temporal o esto que escuchamos una última vez Están incluidos dentro de lo que es este nuevo larga duración para esta banda, para Dickerson. Y vamos a comenzar ya con novedades Vamos a comenzar con una banda que estará, lo dicho como Cuando empezábamos el programa Te comentaba que íbamos a tener varias novedades Y te comentaba que esta banda, la señora Nora Estará este sábado, más concretamente En el bar subsuelo, a partir de las 10 de la noche Presentando su primera larga duración Una formación que se formó en enero del 2011 De la, ma de la mano de Héctor Ramírez al saxo De Raquel Alfonso a la voz Y Miquel García a la guitarra flamenca Que compartían un proyecto anterior Y que, eh, pues, eh, decidieron juntarse con Haicho asegura la batería y con Joel Maylen al bajo y eh, pues sacar este nuevo proyecto musical La Señora Nora. Una formación eh, donde su música es un combinado, digamos algo así, de estilos como por ejemplo el pop, el la bossa la zumba Eh, la rumba, perdón, el swing, con cierto aire flamenco y por supuesto sin olvidarse del buen rock and roll La carta de presentación es lo que vamos a escuchar, es uno de los temas incluidos dentro de ese nuevo larga duración Que por cierto, lo dicho, estarán este sábado, día 5 de mayo, presentándolo en el eh, subsuelo a partir de las 10 de la noche Así suena este sencillo adelanto, hijos del viento, de esta nueva banda de iruña, la señora Nora ¡Gracias! de presentación en lo que es este primer sencillo ya se nota los estilos como te comentaba anteriormente del pop la bossa la rumba, el swing y por supuesto aire flamenco y sin olvidarse del rock and roll o sea que cogen todos los estilos musicales los remezclan y salen temas como este Hijo los de Hijos del Viento, sencillo presentación para este nuevo álbum de La Señora Nora que ya lo sabes, estará este próximo sábado a partir de las 10 de la noche presentando el disco en la sala de Subsuelo. También comentarte que el sábado 9 de junio estarán en Tudela en la Sala Novo y el sábado 16 de junio estarán en la Plaza Trinidad de Donosti. Y nosotros que continuamos compartiendo contigo más música, hemos comenzado con Los Marea, felicitándola, es. hemos seguido con Eraso y ahora hemos escuchado la música de esta banda de Iruña, La Señora Nora, que si no pasa nada estará la semana que viene por aquí por Berriozar y Ratia, por el, el programa Euskal Música, para presentarnos este primer larga duración y para presentarnos qué tal fue, pues la presentación, valga la redundancia del concierto que tienen este próximo sábado en el Bar Subsuelo de Iruña. Y de La Señora Nora nos vamos con otra novedad, nos vamos con la formación de Euskal. Una banda que seguro que ya la conoces de sobra porque ya lleva varios discos a sus espaldas Hablamos de una banda que pues comenzó con la unión de unos jóvenes, hermanos, primos y amigos Con la simple idea de tomar la alegría por banda El primer trabajo lo editaron en el 2005 titulado Ichosun Sarati En el 2007 llegaría su segundo álbum Barikun Y en el 2009 llegaría su tercer larga duración, titulado Katuek Besalá. Y ahora, en febrero entre enero y febrero del 2012, han grabado en los estudios Musicón de Munguía lo que es este, su cuarto larga duración, el álbum Chimino Tan, en el cual pues te puedes encontrar temas como el que vamos a escuchar ahora mismito. Nos vamos a ir hasta el corte número 7 para disfrutar del tema Vendevalderantz. Uno de los temas incluidos dentro de otra de las novedades que nos llega a Euskal Música, la novedad de la formación de Uskis. Bereretzen da be batzien kerrizpi ebaarrik Audi gen Euski zebizirik Itso zottik argizek badoez son los que se incluyen en lo que es este nuevo trabajo para esta formación, para la formación de Huskies, para este quinteto formado más concretamente por Oyer Laka la guitarra, a los bajos y a los órganos, por John Zameza a la guitarra, bajo, guitarra, acústica y coros, Íñigo Eiguren a la voz Iñaki Astorek a la batería y Anats Laka a la guitarra y a la guitarra de 12 cuerdas Una formación que comenzó en Vizcaya en el año 2003 Y que ahora en el 2012 no se presentan lo que es su cuarto larga duración titulado Chiminotan ...con temas como este que, bueno, acabamos de escuchar en la sintonía del 100.8, el tema Mendeval de Ranch. Nosotros que continuamos, eh, sobrepasamos las 9 de la noche y nos vamos con esa entrevista que realizó nuestra compañera Echani Castillo, compañera del programa minoría Absoluta, que charló ayer con eh, Alfredo Piedrafita para contarnos un poquito ese su nuevo trabajo discográfico, para contarnos un poquito la historia personal de él y para contarnos, bueno, un poquito la historia de la banda. Escuchamos uno de los más y enseguida nos metemos en materia con esa entrevista que realizó nuestra compañera Aichane a la formación barricada, lo dicho más concretamente, a Alfredo Piedra Fita. Barricada lleva ya 30 años subidos en los escenarios... ...encendiendo la mecha del rock and roll... ...y haciéndonos disfrutar como nadie mejor sabe hacerlo... ...comenzaron su trayectoria allá por el año 1982... ...muchas cosas han pasado desde aquel primer disco... ...Noche de Rock and Roll... ...que fue grabado en tan solo dos días... ...y producido por el conocido ramón Zinn... ...el grupo Pamplónica ha terminado su último disco... ...Flechas Cardinales... ...tras lanzar al mercado más de 21 discos... Grabados en directo, grabados en estudio y también singles Y tienen por supuesto más de mil conciertos a sus espaldas Tenemos el placer de presentaros, de tener aquí con nosotros Alfredo Piedracita, voz y guitarra de barricada Hola Alfredo Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada de que estés aquí con nosotras Igualmente Oye Alfredo, háblanos de este último disco, Flechas Cardinales que nos vamos a encontrar? Para quien todavía no lo haya escuchado ¿Qué va a encontrar de novedoso en este nuevo álbum? Pues hombre, va a encontrar, tampoco podemos eh, hacer cosas extremadamente nuevas, hacemos canciones diferentes, eh, son tre trece trallazos de rock and roll, hecho sin ningún tipo de complejos, con muchas ganas, porque hecho porque realmente teníamos cosas que contar, sin ningún tipo de, de compromiso ni tener que demostrar nada, y bueno, yo pienso que es un disco que suena muy barricada, pero muy actual, muy de 2012. Y el título de dónde viene flechas cardinales Qué quiere decir es, es uno de los temas del disco el, el último tema y la última frase que se oye la última es la última frase que soy al final del disco cuando ya se va fundiendo es, es esa precisamente no entonces bueno nos gustaba un poco jugar con ese tipo de historias luego la canción habla de, de todos los sitios a los que quieres llegar no al final bueno las flechas cardinales son muchísimas las direcciones de la rosa de los vientos eh, son todas las direcciones a donde como músico ...te ves obligado y egoístamente muchas veces... Como uno quieres llegar a todas partes ¿no?... ...y jugando un poco también con la historia de la portada... ...con las... las ...con el engranaje que hay detrás de esas flechas cardinales... ...todos esos ositos a los que vamos... ...ese recibimiento de la gente... Eh, ...las direcciones nuestras, las direcciones de la gente... las rumbos a los que te marca la vida... Eh, ...son los que hacen que eso gire... ...y realmente el engranaje ese que hay detrás de todo eso funcione ¿no?... ...claro... Alfredo, yo creo que detrás de todo artista y detrás de su obra siempre normalmente suele haber un mensaje algo que se quiere transmitir con esa obra en este caso vosotros habéis querido transmitir algo en especial con este nuevo último trabajo hay algún mensaje aunque sea de manera sutil sí. hombre no hay un mensaje un mensaje único hay un, el principal mensaje hay sobre todo una declaración de intenciones ¿no? con, con el primer el primer tema del disco panredarte de eh, Después de un año y pico que llevamos sin salir a la carretera, pues las ganas que tenemos de salir, de reencontrarnos y de enredar con las cuerdas de nuestras guitarras pues a toda esa gente que lleva tantos años siguiéndonos ¿no? y que son los que realmente hacen que, que esta barricada siga adelante. ¿Y os habéis tomado este disco como una nueva etapa de barricada o todo lo contrario, como siempre? Hombre, una nueva etapa es porque ha habido cambios en el grupo, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, siempre cada disco es una, una nueva etapa. Una nueva etapa. Eh, Alfredo, que hablando de estos cambios, ¿la marcha de Enrique ha cambiado algo en la banda eh, en cuanto a composición de los temas o la forma de trabajar? Ah. Hombre, en cuanto a composición ha cambiado normalmente mayormente pues porque las las letras hasta ahora las hacía casi siempre el entonces bueno ahora nos hemos tenido que sentar bonillo a escribir letras y la verdad es que bueno han salido y han quedado bastante bien musicalmente siempre habíamos hecho todo entre cuatro era un grupo en el que se trabajaba entre cuatro en el tema personal por pues, lógicamente el 30 años junto con una persona no en mi caso más porque nos conocíamos desde desde críos no de la cuadrilla pues el, el toque personal por supuesto que se nota pero bueno es, es lógico yo me gustaría además que si algún día me voy yo de aquí y los demás espero que sigan que, que se note que faltó yo no de alguna manera no que no haya sido 30 años de la vida tirados por la borda. Tienes toda la razón ¿Y cómo claro. se te da esto de componer letras? ¿Te gusta o, o lo encuentras un poco difícil? Me cuesta ¿No ¿Es en, perezoso? Es, es difícil, no, perezoso no Pero bueno, muchas veces tienes muchas cosas en la cabeza Y las puedes escribir en un papel Pero somos muy exigentes también Claro, el nivel de letras que ha habido siempre en el grupo Ha sido alto, ¿no? Entonces nunca, no podemos coger y decir las cosas así como te salen no Tienes que pensarlo, darle un pequeño toque literario Algunas veces, otras veces el toque ese crudo y real que, que necesitamos cita, depende de lo que hables, ¿no? A fin de cuentas, una, una canción tanto la letra como la música es un estado de ánimo. En el momento tú te encuentras así de esa manera y así lo reflejas, ¿no? Y de alguna manera quieres que, que sea fácil que la gente se sienta identificado con ello. Entonces, si le das demasiadas vueltas, retuerces mucho, mareas mucho la perdiz, eh, corres el peligro de que de que nadie lo entienda, ¿no? De que estés dejando ahí unas frases sueltas sin más, ¿no? Tampoco nos gusta darlo todo más cabo. Entonces, ese equilibrio entre, eh, ¿entiendes? entre retorcer mucho las cosas o darlo todo más cao, eso es lo que nos gusta, que realmente te sientas identificado, aunque muchas veces eh, la gente lo toma toma la letra por otro sentido del que tú has escrito, ¿no? Sí, eso pasa sí, muchas pasa veces. muchas veces Y las hacen suyas y, y seguramente tengan razón también, claro. Sí, no nos sí. importa que las hagan suyas. No, no, para nada. Además, las canciones son para eso. Nosotros nos encanta hacer canciones para que luego sean de todo el mundo. Es lo bueno sí, de una canción cuando claro. llega todo el mundo. Sí, sí Claro, porque al final una canción, bueno, pues por mucho que la hayas compuesto o la interpretes, al claro. final es una canción que se convierte en un nivel no claro, ...y que claro. cada uno además la toma y la interpreta, como tú dices, eso, de es, formas es. distintas. No, ¿no? Y para eso sirven, la música y las canciones sobre todo... ...pues tienen ese poder mágico de transportarte en el tiempo... ...de que escuches una canción y te recuerde, pues no, pues no sé... ...pues la primera chica con la que saliste, o la cuadrilla... O, ...o un día especial, un día muy marcado en tu vida, ¿no? Entonces tienen el poder ese de teletransportarte... ...cuando consigues que una canción llega a eso... ...es que realmente has conseguido lo que se pretendía... ...es muy difícil... ...también, en nuestro caso es difícil... ...porque tenemos muchísimas canciones hechas... ...muchas canciones muy conocidas... ...no nos gusta repetirnos ni decir... ...bueno, vamos a hacer ahora una canción que se parezca... ...o no hay tregua, que esa funciona muy bien... No, ...no, no, al revés... ...en cuanto vemos ya que hay un toque a alguna canción anterior... ...cogemos y la tiramos a la basura y empezamos de cero, ¿no?... ...entonces cuesta más, cada vez cuesta un poco más hacer las canciones... ...pero bueno, por otro lado el reto es más es mayor... ...cada vez que acabas un disco nuevo... ...y te quedas plenamente satisfecho... ...como ha sido el caso de Flechas Cardinales... ...la satisfacción interior es mucho mayor también ¿no? Y todo este proceso de grabación ¿Cómo ha sido? Eh, por ejemplo tenéis una rutina de trabajo de decir Bueno, nos levantamos a tal hora y quedamos En el estudio a las 10 de la mañana Y hasta las 8 de la tarde ahí vamos a estar grabando Me imagino que habréis metido un montón de horas ¿no? Sí, hemos metido horas, pero normalmente Se meten más horas cuando se están montando Las canciones en el local de ensayo Y cuando las estás componiendo sobre todo Este disco ha sido un poco, la manera de componerlo Ha sido un poco especial, porque como el año pasado Estábamos eso de año sabático Eh, claro nosotros siempre estamos haciendo canciones no no paras entonces pues bueno tanto bonnie como yo cada uno por nuestra cuenta estábamos haciendo temas y bueno estuvimos los seis primeros meses del año viajando recuperándonos de, de dolencias de codos de espaldas y de cosas de esas que arrastramos ya hace mucho tiempo y a partir de julio pues ya empezamos a juntarnos y empecé a enredar en las suyas y le empezó a enredar en las mías pero ha sido ha sido así ha sido una historia más entre los dos normalmente pues suele ser trabajo de local ...el ensayo de hacer un riff... ...y a partir de ahí desarrollarlo entre los cuatro... ...entonces donde realmente ha estado el trabajo ha sido así... ...luego en el estudio... ...pues si sí, el a las 10 incluso a las nueve... ...yo creo que empezábamos muchos días... ...nos gusta madrugar y coger las cosas fresquillo y a eso de las 6 o las 7 de la tarde ya a terminar. Ya o sea, ¿no? que luego coméis ahí todos juntos en el estudio. Sí, en el estudio, no, algún día el estudio está en el sótano de mi casa, el estudio lo lleva ahí, pero entonces sí. no comíamos todos ahí porque si no me toca hacer la comida a mis <risa> un par de paellas y alguna cosa de esas y punto, pero bueno, nos vimos, nos íbamos a comer por ahí todos juntos y, y lo hacíamos, pero bueno, quiero decir que ha sido un año un año muy especial, la primera los primeros 6 meses pues bueno, yo he estado viajando por ahí por el mundo. Y, y feliz, viendo otros países aprende mucho ¿No estado, de si en contar? Australia que te gusta muchísimo Australia, ¿no? Porque eh, tú ya sí, me ya sí de Australia. no sé por qué tenía yo en la cabeza sí. que de, de toda la vida que me apetece sí. ir a Australia, entonces pues nos liamos mi mujer y yo la manta a la cabeza y dijimos nos vamos y nos vamos, y nos estuvimos cuatro meses y medio hicimos muchos amigos allá estuvimos en, en el mismo sitio en Kenz, en la zona del, del arrecife de coral, y bueno hicimos amigos, la verdad nos costó lágrimas volver a coger el avión para, para volver a casa, suerte, pues bueno que aquí tienes la familia, tenés el sí. grupo y todo eso no pero nos costó muchísimo Y tenemos muchas ganas de volver. Yo me fui con la guitarra, como siempre me llevé mi guitarra allá y, bueno, pues no sé, al final casi me la parten en la cabeza porque en los cuatro meses y medio apenas la toqué y estuve llevando la guitarra de aquí para allá dando la vuelta al mundo con la guitarra, ¿no? Pero bueno, alguna cosilla alguna cosilla Salió algunos de los riffs de, de este disco Pues salieron allá En momentos en que tenía yo de, de tiempo Y todo eso, la verdad es que bueno Aprendes mucho de la gente no sé Yo creo que habría mucho que aprender de ese país Por, por nuestra parte, es, hay una cultura de rock and roll Increíble, ahí entras al metro Y en el metro está sonando rock and roll eh, Vas al aeropuerto Y por los altavoces del aeropuerto rock and roll Vas a una oficina de información y turismo del ayuntamiento Y está sonando rock and roll y tienen o sea, con Es, rock and es roll. que tienen un una cultura de rock, ves a la gente está tocando en la calle, hay músicos callejeros que hay muchísimos y la gente les da dinero, los trata con como si fueran trabajadores, realmente, vamos, es que eso, es, claro. claro, pero es que aquí en España eres un músico y eres un farandulero, eres un tío que se ha metido en un grupo de rock and roll porque se supone que se folla mucho, se droga uno mucho y bebe uno mucho, ¿no? Entonces, se sigue teniendo esa idea, ¿no? Y allá en cambio no no sé, es, hay muchas cosas que aprender, la verdad es que viajando se aprende mucho, ¿no? Oye, con el tema del idioma, ¿cómo te las apañabas muy en mal, inglés? Muy mal, sí, en, en inglés, buah. Wow. <risa> No, mi mujer sabe un poco más de inglés que yo, pero la verdad es que uf, malamente. Pero bueno, cuando llevas ya a partir del segundo mes ya te haces a la idea. Además, la idea nuestra era pues aprender un poco de inglés también. Entonces, pues tener que ir al supermercado. Estábamos en un apartamento, tener que ir al supermercado todos los días, hacer la compra, chapurrear un poco y bueno, al final ya... Nos hacíamos entender, por supuesto, y ya entendíamos, les entendíamos a ellos bastante. O sea, que a gusto te irías a vivir a Australia. Sí, sí, sí. Es, la, la pena ser, claro, el grupo a ver qué iba a hacer. Es, claro, claro, ¿no? es, es, y, y bueno, la familia también, entonces pues hay muchas cosas que nos atan aquí, ¿no? Pero, pero sí, de hecho, pues hicimos bastantes amigos allá y mantenemos mucho contacto con ellos por Skype y todo esto, bueno. Alucinante, Oye, alucinante Alucinante Sí, el sitio no, Ya es. sé que te gusta mucho Me lo has dicho en alguna sí. otra ocasión Sí, sí, sí, y, y sí. Me Ahora, me ahora recuerdo, con además, más motivos sí, sí. sí, Además, me acuerdo que me dijiste Que en otra época Si hubiera sido Iker Pequeño Pues ya os si hubierais Se, ido allá los tres Seguramente Sí, sí sí sí Y bueno y Cuando, cuando estábamos allá Decíamos Joder, Pues si hubierais ido Iker Pequeño Claro, no me extraña nada Que haya mucha gente Que haya llegado allá Ahora no Porque están las fronteras cerradas No me extraña Porque es el paraíso no Entonces no quieren Ningún tipo de No quieren ni Ni enfermedades de fuera Ni nada Es una isla entretenida Entonces, cuando entras te miran hasta la suela verdad, de las aduanas, sí sí, sí, sí. Si llevas barro te quitan los zapatos Vete, directamente. Diré, hay un programa en la MTV precisamente que es de aduanas en sí. Australia y a veces sí, lo veo sí, y sí. es increíble. Sí, sí, no, no, no, es, es así, ¿no? Pero pero bueno, la verdad es que tienen tienen un paraíso y están las fronteras cerradas, pero hace años eh, conocimos allá incluso a gente ya mayor que llevan allá desde, que llevan 40 años, no quieren saber nada de volver aquí, por supuesto, fueron allá a trabajar en minas, son las cañas, a cortar caña de azúcar, que es lo que trabajan allá, y había muchos navarroes, ...mucha gente, muchos vascos también... ...la Casa Vasca de Sidney, visitamos... Y... ...¿Hay una Euskalechea? Sí, sí, sí, sí, por supuesto, el Gurechoco se llama así... ...además entramos allá y nos quería ...y decíamos, bueno, pues estaremos hablando con gente y tal... ...y había ahí cuatro abuelos que decían... ...oye, ¿sabéis jugar al mus? No, bueno, sí sabemos, pero tampoco hemos no, no venido a Australia a jugar al mus... ...y casi nos echan de allá, vamos, por pues, acá... Va. Sí, ...pero muy salados, muy salados. Oye, dices que Australia tiene mucha cultura de rock and roll... Sí. ...y aquí, por ejemplo, ¿cómo ves el panorama en Navarra y en Euskal Herria? el panorama porque también suelen decir que tenemos mucha sí. cultura de rueda aquí en el aquí, norte ¿no? joder, aquí en Euskal no nos podemos quejar en el resto del estado la verdad es que está muy muy difícil la cosa eh, en, en cuanto a calidad hay calidad hay muchísimos grupos que lo hacen muy bien los grupos que a lo hacen mejor pero claro si te puedes morir en la bajera no de estar ensayando en la bajera y no tener un sitio donde tocar eh, ese es el gran problema El problema de fondo es que no se apuesta por lo... no se, se sigue sin tener en cuenta el rock como parte de la cultura y como parte de, de la educación, ¿no? De hecho, en la mayoría del Estado, eh, los chavales de menor de 16 años no pueden entrar a un concierto, a una sala de verdad, un concierto sí. ni siquiera... Yo he visto chavales de 15 años en la puerta con sus padres y decir su padre, no, no, yo me hago responsable, el chaval entra conmigo y el portero decir, pues por mis santos cojones que tú no entras aquí, porque no hay una ley que lo prohíbe. Y, y le decía, ¿y por qué? Pues porque aquí se vende alcohol y no... Está permitido, pero claro, luego ves que en los, en los bares se vende alcohol y dejan entrar, en los centros comerciales se vende alcohol y les dejan entrar, ¿no? Pero de esa manera... Y hasta ma hace poco las gasolineras claro, también. Claro, matan un poco la cultura esa del rock porque si un chaval con 13 o 14 años ve un concierto de rock, se queda con los ojos así de abiertos y para él el rock ya es algo ya es, pasa a ser una forma de vida, ¿no? Aunque no se dedique al rock, pero ya ya es algo como que recordará el para a su vida, pero si les estás quitando eso es, es una pena. Es parte de, del, del gran problemón que hay En este país y de lo que tenemos que aprender y ya no tenemos que irnos a mirar de gente como australia que está muy lejos o de inglaterra que son los que inventaron el rock and roll y tienen la cultura mucho más marcada sino de, de vecinos de franceses de alemania alemanes de, de cualquiera de estos vamos vosotros como banda de rock encontráis dificultades a la hora de difundir vuestra música Nosotros, hombre, llamándonos de, desde el hecho de que te llamas barricada, ya tienes, ya tienes cierto... Ya dices, sí, uy, esos, estos, ¿no? A ver de qué picojean. Cuidadín, hombre, de hecho, cuando estuvimos haciendo los los acústicos con el latidos y mordiscos, queríamos haber hecho una gira por teatros de todo el país y llegó a haber uno en Murcia que nos, lo, nos contrataron y ya estaba todo cerrado, el concierto y todo, pero el, el dueño del teatro, supongo que sería el ayuntamiento, algún organismo oficial, cuando se enteró que el concierto era para nosotros, dijeron que para nada. Vamos, no, no íbamos a grabar el acústico en el Gallarra y media hora antes los responsables estaban diciéndome oye, por favor, no, cuidado con vuestro público que no que, es, que están los asientos nuevos, que se ha hecho una reforma muy muy no, grande que pensaban que os sí, ibais a pen, lanzar pen, botellazos pensaban que se iba, que se iba, por lo menos los de aquí, los de Pamplona tuvieron el detalle luego cuando acabaron el concierto de venir, felicitarnos ya no por el concierto, sino por el público tan admirable que teníamos, ¿no? Dijeron jo, la verdad es que estábamos muy equivocados y ahora nos damos cuenta que tenéis un público vamos buenísimo, o sea, ¿no? Y muy, y muy eruditoso educados hay muchos muchísimos sí, hay sí. Muchos sí por eso se sigue pensando en el viejo lema ese de sexo droga y rock and roll sí. es, es lo, lo típico no y bueno esa es la gran pelea yo creo porque una vez que se quiten ese todo ese tipo de prejuicios pues es, es mucho más fácil asimilar el rock dentro de la cultura y dentro de la educación en general el rock yo hablo el rock porque es lo que me toca a mí pero el rock el pop o el rap o lo que sea cualquier tipo de, de expresión musical como una expresión artística más que lo es no sé por qué a ciertos y teniendo raíz es como tiene, fíjate, del blues, ¿no? Claro. Es que además, además, sí, es que es, es un poco incomprensible, sí, es un poco incomprensible, pero bueno, supongo que poco a poco todas esas cosas, poco a poco es lo que pensamos, pero ya tampoco a poco da un poco de tampoco <ríe> de miedo, así tan tan despacio, tan despacio y luego acá hay veces que ves que las cosas van para atrás y eso, tocan cosas como lo de sociedad alcohólica o de repente dices, "Joder, tantos años intentando ganar, ir avanzando un pasito más aquí, un pasito más aquí, un pasito más allá, de repente te viene una neblasa y te jodes, hemos retrocedido 20 20 pasos, ¿no? Es un poco putada, pero bueno, rock and roll siempre hasta hoy hay que estar en la pelea y siempre un poquillo como al margen prácticamente de, de la ley, ¿no? Sí, porque no solamente es un estilo musical, yo creo que es una forma de ser y de es vivir, Es una forma ¿no? de vivir, sí, sí. Yo creo que eso es lo que le realmente preocupa, que, que es una forma de vida. Y más normalmente más. suele ser una forma de vida un tanto rebelde o inconformista, sí, ¿no? Sí, por eso, por eso. Alarmista por eso. para las autoridades. Aquí en cuanto hay algo que se sale un poco del camino, ya se verzas. Oye, comentabas que, que incluso partiendo de, del nombre Barricada, que os, hayáis, os habéis encontrado algunos problemas, yo no sé si os lo han preguntado muchas veces, yo nunca lo he hecho, pero Barricada... ¿De dónde vino ese nombre? ¿Cómo surgió? Es un nombre que se le ocurrió al Drogas eh, cuando estaba, creo que estaba enfermo de tuberculosis al volver de la mili o algo así, que estaba dándole vueltas a la cabeza como siempre y se le ocurrió se le ocurrió ese nombre dijo pues voy a hacer un grupo que se llame que se llame así barricada eran principios de los años 80 era lo normal en la calle salir a la calle y ver barricadas barricada era algo del muy muy de la calle ¿no? Yo soy de la Chantrea y, y ahí las veíamos continuamente cuando no estaba en la Chantrea estaban lo viejo y también eran épocas de mucho movimiento social de mucha solidaridad entre entre la gente entre trabajadores, entre estudiantes y todo ¿no? donde todo el mundo se ponía de acuerdo y donde todo el mundo salía a la calle rápidamente, claro, veníamos de la dictadura en lo que no se podía, durante 40 años no se pudo abrir la boca, ¿no? Luego como que nos habían dejado una, una rendija abierta en la puerta y todos salíamos a, a decirlo, ¿no? Ahora creo que las cosas han cambiado bastante todo un poco más, nos tienen con, con el miedo metido en el cuerpo, no puedes salir a la calle a a apoyar a trabajadores de la empresa de al lado, porque ni incluso de tu empresa, porque entonces te avisan, ten cuidado con, con esto porque están las cosas muy mal, ya ves lo mal que se anda de trabajo, ¿no? entonces O peor, ponen tus fotos en el telediario y piden a la ciudadanía que reconozcan a las personas y que está las bien, denuncien. También, también, lo utilizan, lo utilizan todo para, para dividirnos al pueblo y, y lo peor es que realmente yo creo que lo van consiguiendo poco a poco. tienen Ellos tienen el poder, tienen los medios de comunicación, tienen todos los medios de manipulación para... Para poder... Bueno, pero también hacer. tenéis... Eh, la música tiene algo muy importante, ¿no? Y es que la música llega a la gente. Sí, sí, sí. pues Por eso seguramente también... También corta, es un gran por, poder, por, ¿no? por, eso el, por eso cortan el rollo, ¿no? También de mmm, todo ese tipo de cosas. Se supone que estás en un país democrático donde puedes eh, hablar, puedes decir las cosas, pero ellos se encargan de que no llegues hasta donde no quieran ellos, ¿no? no sé. Pero mira, no, no ha podido que... con vosotros porque lleváis 30 años... ¿Eh? En la música. Tú cuando sí. echas la mirada hacia atrás y piensas en aquellas primeras canciones que, sí. que cantabais, que componíais... ¿Qué sentimientos te vienen? Yo alucino, alucino de poder estar, eso, después de 30 años, diciendo, joder, aquí seguimos, sí, la verdad es que es muy es muy difícil. Entonces ni siquiera nos lo planteábamos, ¿eh? Era, no sé, eran las cosas, vivías el día a día. Entonces pensabas, eh, bueno, de repente dices, joder, vamos a salir a tocar de Pamplona, vamos a ir a Tudela a tocar. Y yo, joder, no, así de esa Tudela, a tudela vamos mío. a ir a tocar. Y vamos a hacer una gira por Euskadi, joder, nos íbamos a Euskadi o Aragón o cosas de esas, ¿no? Ya la primera vez que vas a Madrid a tocar ya, ya era un... Un salto importantísimo. Y cuando ves que toda la gente de Madrid por además eso, llega a la sala y saben las canciones. Y llegas a Madrid y, y tienes que hacer dos días seguidos en la misma sala, con la sala petada y con todo el mundo cantando tus canciones, se te ponen los ojos así de grandes y dices, ¡ay Dios! ¿Qué es esto? no Y por eso, pues bueno, la verdad es que es un, un orgullo poder seguir contándolo y, y poder seguir con con seguidores y poder seguir diciendo que vas a los sitios y la gente sigue cantando tus canciones, las de entonces y las de ahora. Y además sois un referente musical de muchos grupos, ¿eso a vosotros os supone mayor responsabilidad a la hora de hacer música no, o no? No, no, no, yo creo que tienes que hacer la música, los grupos, hombre, es normal que los chavales se fijen en los grupos que les gustan y es motivo de orgullo también para, para nosotros pero yo creo que empiezan cuando empiezan pues ya igual son más parecidos a, a ti pero luego ya van van cogiendo su propio estilo ¿no? todos hemos nacido todos hemos mamado de algún sitio ¿no? cuando éramos pequeños entonces pues es, es lógico eh, en un grupo como grupo de referencia pues bueno, pensamos que como grupo de referencia está bien que vean los chavales que al final es muy difícil, es un trabajo duro pero se puede llegar a vivir del rock and roll, eso es una buena referencia para, para ellos, para los que realmente piensen que se pueda Hacer. cuando nosotros empezábamos no había grupos que vivían del rock and roll ¿no? No tenías ningún grupo de no, referencia. No, no, no teníamos ningún veías a Los Leños, veías a Los Bloques, ya todos estos grupos, pero bueno, era un poco como que empezaba toda esa historia, ¿no? No no era como como los que estaban en Inglaterra que decían, "ojo, no, pues están los Rolling, no están los Beatles o ahí, no, hay gente que se puede se puede dedicar a esto del rock o, o grupos más pequeños también, ¿no? pero no había en cambio ahora por lo menos pues ves eso caso como casos como el nuestro como extremo de aquí debe riozar los marea los marea por ejemplo que mañana les dan un disco de oro en los tiempos en los que estamos wow. que un grupo de rock eh, sin bajarse los pantalones reciba un disco de oro vamos es, es tiene el doble del de, doble de mérito que, que cualquier otro claro, porque... y sin ningún tipo de apoyo simplemente el apoyo de la, de la calle de la gente ¿no? Eso es, eso es lo más grande que tiene rock and roll. Pues sí, porque además me imagino que en estos tiempos de crisis eh, también estaréis notando vosotros que la gente quizá compra menos eh, discos o va menos gente sí. a los conciertos, o no, o la gente es fiel no, y hace discos, lo que sí. sea. No, lo de los discos se nota, lleva muchos años, desde que apareció lo de internet, las descargas y todo eso, también estamos en el país en que parece que todo es gratis, ¿no? Y entonces ahí la están... la gente no le da valor a sí, los Sí, que tienes todo gratis por ahí, ¿para qué lo vas a comprar? No, no le da valor a, a ese trabajo, y entonces eh, lo de los discos, la industria... De discográfica es una industria abocada al fracaso. Vamos, montarse ahora mismo una compañía discográfica es un suicidio económico para, para cualquiera. Eh, sobreviven pues a, a duras penas, la verdad es que a duras penas. Hasta hace poco todos teníamos muy claro que que bueno que se van vendiendo menos discos, ya veremos hacia dónde va el mercado, si esto se convierte en, en la música digital, desaparece el formato físico... La verdad es que todo el mundo habla, pero nadie sabe muy bien hacia dónde va, ¿no? Pero bueno, lo que nos salvaba un poco a todos eran los conciertos en directo, ¿no? Pero pero ahora mismo pues, ha, ha golpeado la crisis tan de lleno que, que se está notando en los conciertos en directo y todo, con lo cual pues pues bueno, pues bueno, es lógico cuando hay mucha gente en paro, hay mucha gente que no hay varios dentro de una misma familia en paro, ¿no? La verdad es que la situación es muy grave y, y esa lógicamente tiene sí. que afectar también a Ya ahora a la mismo música. en la gira que acabáis de emprender, sí. ya lo estáis notando. Sí, se nota, sí. se nota, por supuesto que se nota, pero bueno, tenemos muy claro que es cuestión de adaptarse, ¿eh? si no si no se va, si no vamos a tocar en el Anaitsuna y vender todas las entradas como se ha hecho otros años, pues sabemos que hay otras salas o que el, vamos a ir el pasado mañana estamos en Vitoria-Gasteiz y tocaremos en la sala Gimillares que es una sala para 700 personas es cuestión de adaptarse vamos El concierto de Iruña el día 16 El concierto de Iruña el 16 ¿En la plaza de Toros? ¿En la plaza de Toros? Ah, ¿Cuántas personas entran? Ahí cabe mucha gente. A caber caber cabe mucha gente. ...una vez Tocamos nosotros y creo que había 15000 personas. Hombre, yo creo que aquí en iruña desde luego vais a llenarlo y eso sobre es una os iniciativa un una iniciativa popular en la que más que apoyarnos a nosotros lo que se trata es que la gente apoye la, la iniciativa popular se ¿sí? oye alfredo y qué siente uno cuando le ponen el nombre de tu grupo a una plaza porque es que ah, pues, pues, eh, pues. destapaste también la cortinita típica que hacen los sí, políticos sí, sí. ¿Sí? sí, hicimos sí bueno no era la, una cortinita era algo más a nuestra sí, altura porque... era una tela negra que Sí. <ríe> sí que ten... estaba sobre un mástil verdad la sí sobre plana. una sobre una farola estaba la verdad es que pues también es más otro motivo más de orgullo para nosotros Joder, sí. es que no lo paráis porque llevamos una temporada que os están viendo a hacer homenajes sí. ¿eh? desde la ricurr bueno que nos los esto... que nos los hagan en vida está bien que los podamos ver está bien <risa> sí. que normalmente este tipo de homenajes se suelen es hacer cuando, cuando ya yas cascado ¿no? entonces por lo menos que lo podamos bien ver está bien lo bueno de estos homenajes sobre todo es que siempre parten de la gente de la calle Exacto, que son o iniciativas sea, como tú tuve claro populares populares entonces pues bueno eso quiere decir que, que la gente te quiere y eso es, es bonito y ya está entonces no no haces un grupo para que te pongan una calle ni mucho menos y si de hecho hasta ahora no sabíamos no nos habían puesto ninguna calle y vivíamos tan felices claro, pero de nos no han puesto la, la, la calle y, pide... y no quiere no quiere decir que seamos más felices que antes que antes de tenerla pero pero bueno agradecemos muchísimo a la sociedad Arriculunca y a a la gente pues todo ese tipo de muestras de cariño que tiene con claro, nosotros. Claro, tiene que ser muy emocionante, además es, eso es que tantísima gente pida eso. Sí, es la verdad es que es muy hay bonito. Que ser. Un sí, sí, sí. Yo sí. también voy a re. Incompleto. Y tengo que dejar al descubierto hasta el más íntimo silencio. Y tengo que dejar al descubierto. Hasta el más íntimo silencio Conoces todo sobre mí No te queda nada por explorar Pero eso no es razón Para no intentar que sea como Las adas han cambiado su manera de pensar. Desde ahora van a decir la verdad no pueden conceder deseos El resto va atrás de ti La traes como el imán y tengo que dejar Al descubierto. Eta el más íntimo silencio Conoces todo Sobre mi aquí seguimos con Alfredo Piedrafita de Barricada y hemos estado hablando de un montón de cosas y bueno yo quería meterme un poquito en materia sobre sobre el disco el último disco Flechas Cardinales eh, son 13 temas en estos 13 temas además eh, habéis contado con colaboraciones como por ejemplo Cuchi Romero también Iker Piedrafita con más gente habéis colaborado Eh, más gente, pues lo Con Pedro de la Fuga también en el videoclip, ¿no? En el, en el videoclip, y sí, en el videoclip han colaborado varios, han estado Cuchi, César de Marea también, Alfredo de Escarabajos, bueno, ha estado, ha estado bastante gente, lo que es en la grabación del del disco pues Kuchi Iker cantaron y luego pues unos 25 o 30 seguidores del grupo a los que dimos en toque y vinieron ahí a gente foro, hacer voces sí, se, gente lo pipa, ¿no? Oa, se lo pasaron vamos como, nos lo pasamos todos muy bien ¿eh? la Hombre, verdad es que muy bien sí, que sí. puedas cantar una canción sí. de tu grupo pues claro. es, no, es tremendo además pues como siempre estas cosas pues viene la gente desinteresadamente de cualquier punto del país venía gente de, de Galicia la misma mañana me sí, llamó uno bueno. y me dijo eh, oye hay un hueco para mí digo, pues está esto muy preto pero bueno si quieres, ¿dónde estás? En Madrid, pues no vas a llegar sin sí, sí, no te preocupes que llego, y llegó Vamos, vino, hizo los no. foros y se cogió otra vez el autobús para volverse a Madrid directamente, Falten. o sea, la Ostras. gente llega a hacer ese tipo de, de sacrificios por nosotros. Pero es que la gente no veas tú la de sí. cosas y cosas que o de sacrificios, como tú lo llamas o de maneras de agradeceros claro, a claro. vosotros también lo que habéis dado con vuestra claro. música, ¿no? Por eso la idea de que vinieran seguidores nuestros a cantar al disco era, por eso, también de alguna manera agradecerles nosotros a, a ellos, pues todo el apoyo de, de tantos años y que, pues bueno, un día que estén oyendo el, el disco con algún colega le digan, mira, oyes esos coros, pues ahí estoy yo, ahí ¿no? estoy y, yo. y que salgan en los créditos claro, Buenísimo. estuvieron unos pocos en representación de, de todos los que querían haber venido. Claro. ¿Fue, ¿Fue difícil poneros ahí todos frente a los micros? No, difícil, no, fácil, fácil, fácil fue muy fácil, sí, sí, sí, además venían con un poco de miedo, ah, es que yo no sé si sabré cantar si al final no tenéis que cantar, solo tenéis que gritar y en un momento dado hacer alboroto y como alborotando son los mejores, pues Oye, ¿no habéis pensado tomar las tomas falsas y hacer un vídeo con algunas tomas falsas? Pusimos, pusimos un vídeo en el que salen ellos también, un vídeo sí. que colgamos en YouTube, pero así muy muy casero, para más que nada pues para que se les viera a ellos cómo gritaban, sin más. Sí, sí. Eh, Remiendos, la canción Remiendos ha sido precisamente compuesta tortil por bonnie sí. y también por iker sí. cómo ha sido esta conjugación de los tres componiendo un tema pues es la parte de la parte de la música es un tema que teníamos entre Iker y yo hace tiempo de algún proyecto que tenía yo Eh, antiguo y bueno que pues nos vino bien para este decimos joven pues podíamos iría bien esta canción viendo el estilo de las canciones tal y como iban iría bien ¿no? y a partir de ahí pues nos liamos a hacerle la letra y todo eso y bueno la firmamos entre, entre los tres y por eso queríamos que izquierda de alguna manera también apareciera no solamente ya tocando en lo que no, no se distingue también no sino con la voz porque hiciera parte del tema suyo, ¿no? lo mismo pasa claro, con Kuchi en la balanza, claro, lo mismo él hizo como, la sí. música, entonces la parte que está cantando sí. Kuchi realmente es, es la canción suya, no la parte que estoy cantando yo es, es más historia mía, bueno mía, mía y de todos de barricada, ¿no? pero... ...pero nos, nos apetecía también que de alguna manera aparecieran... ...no suele ser algo muy normal tampoco en nuestros discos... ...no por nada, ¿no? ...sino porque nunca ha surgido eh, lo de las colaboraciones... ...entonces, bueno, bueno, también por darle un poco la vuelta a esa historia... ...pues lo, lo hemos hecho, nos hemos decidido... ...sí, porque sois más igual de hacer colaboraciones en directo, en el escenario... ...sí, también alguna vez, tampoco demasiadas, ¿eh? Aurora... Tampoco, ...sí, sí, resendo, alguna vez hemos, hemos coincidido... ...hemos hecho alguna amigos. cosa, eso, con amigos y eso... ...y siempre aprovechas, ¿no? Oye, ¿y de momento cómo va la gira? pues bien, llevamos bien, ¿no? dos, bolos, ¿Dos ahí. bolos llevamos dos bolos, hicimos en Granada el viernes, en la sala del tren y el sábado estuvimos en el Viñarroc en Villarrobledo, no, no sé si había 40.000 personas o cuánto una, una salvajada gente, la verdad oh, es que mirábamos y no, no se veía no se veía al final, <risa> pero ni para un lado, ni para otro ni para el fondo, y luego pues imagínate, con no hay tregua, en blanco y negro ya que pilló a las 10 de la noche, ya justo se acaba de hacer de noche la, la hora azul esa, la hora bruja Imagínate cómo estaba todo el mundo ya, veías todo el mundo cantando desde la primera hasta la última fila, la verdad es que era bueno Claro, porque al, aunque, aunque presentéis un disco siempre hay unas canciones que digamos que es, que es obligatorio, claro, ¿no? Claro. Hombre, y más en un festival como el rock que te, te dan una hora para tocar, entonces ahí lógicamente tienes que tirar de, de la artillería pesada. No, hicimos un tema nada más eh, hicimos punto de mira de lo nuevo y lo demás hicimos todo canciones conocidas y en las presentaciones que estamos haciendo pues estamos tirando también un poco la base general del repertorio son dos horas la base general del repertorio son los clásicos de, de toda la vida que no pueden faltar a eso hemos añadido unos cuantos temas del disco nuevo y para ir haciendo a la gente un poco claro ¿no? oído. claro y luego pues ir recuperando temas antiguos que hacía muchos años que no tocábamos que parece que nunca más los íbamos a volver a tocar o que llevamos años tocando pero en una versión un poco rana de esas que de vez en cuando nos hace pues hemos retomado en, en versión original no sé por por darle el punto ese de sorpresa a cada concierto que en unos días en un sitio por pues, las tocas en otros días otro día en otro sitio tocas otra no sé darle esa pequeña sorpresa tampoco se puede Sí, algo especial. Claro, ¿no? claro. ¿Y hasta cuándo tenéis pensado estar de gira? ...pues no sé, de momento no, no tenemos intención de, de pararla... ...no tenemos intención de pararla, seguimos... Eh, ...pues no sé, en octubre, como te comentaba antes... ...nos vamos a, a, Bruselas, a Bruselas, a hacer un concierto... ...tenemos pendientes también un par de fechas en Alemania... ...que parece que hay interés en un par de salas de allá... ...en que vayamos, en seguiremos en plan anecdótico... ...en plan aldeano, como siempre que salimos de, del país a tocar... pero ...pero bueno, hay que aprovechar también esto de de ser músico para viajar y conocer otros sitios. O sea, que podemos estar tranquilos porque a pesar de que haya habido cambios, no ha cambiado nada en barricada y tenemos barricada para el reto. Sí, sí, sí. La verdad es que si nunca nos ponemos metas mucho más allá, pero bueno, ahora mismo estamos disfrutando, saboreando todo este trabajo, lo, el trabajo que nos ha supuesto crear este disco, y ahora mismo, pues, pues nos toca disfrutarlo. ¿no? Oye, ¿y qué tal con el nuevo bajista? Se llama Ander, ¿verdad? Ander, sí. sí, Ander. sí Ander. Con bien. él no grabasteis el disco, sí, ¿no? Sí, el disco sí, sí. Ah, el disco sí. lo habéis sí, grabado justo... con él, Vale, vale. Justo entró para eso. La verdad es que le metimos en un fregado Bueno, le dijimos... No, tampoco quisimos ni hacer pruebas de bajistas ni nada. Lo conocíamos. Que viene un, de Eraso, además. Sí, era un viejo pulporazo. amigo de, del grupo. Y le dimos un toque. Oye, si te apetece, mira, en pocos días te, entramos a grabar el disco y tienes que aprender estos 13 temas y estos 30 del repertorio viejo para empezar ya con los directos y tal. Muy, boy, al principio se hacía la picha un lío los primeros días. Pero, pero muy bien. La verdad es que buscábamos más que un bajista. ...más que un bajista virtuoso, buscamos... ...un ser humano eso, quizá, ¿no? Alguien ...que fuera buena persona, porque pasas muchas horas... Sí en furgoneta, en hoteles y todo, y es fundamental ¿no? Claro, entonces, y si ya lleváis 30 años, imagínate pues, eso, como estáis otros 30 años Y vamos años... para mayores ya, y cuanto más mayores nos volvemos todos más raros, eso ya se sabe, que eso no mejora con la edad, entonces eso, tampoco quisimos tomar la decisión de decir, vamos a incorporar no no hemos tomado la decisión de decir, vamos a incorporar un nuevo miembro al grupo son decisiones muy importantes como para tomarlas así tan tan rápidamente no en principio lo que hemos quedado con él es que grababa este disco y hace esta gira con nosotros y luego, pues bueno, nosotros no, las puertas no están cerradas a nada en esta vida y, y veremos cómo, cómo vienen los acontecimientos. Oye, ¿y, y él como bajista, como nuevo músico en barricada le ha dado un toque especial, ¿Le ha dado su propio toque o qué, qué ha aportado de novedoso en el grupo. En los directos sí le está dando un toque especial, tiene otra manera de, de tocar y bueno, es la verdad es que como bajista he hecho antes que, que no buscábamos un virtuoso, este no llega al punto de virtuoso como no somos ninguno de nosotros, pero sí es un buen bajista, ¿no? Entonces tiene un sonido muy muy particular, la base del Del grupo es importante, si la batería y el bajo suenan bien, todo todo ya es más fácil que suene no La verdad es que no le hemos dado tiempo a dejar su, su toque En el disco ya a última hora, los últimos temas que iba grabando ya empezaba a hacer arreglillos, y a meter cosas No había tiempo, la verdad es que estábamos seguros que si, llega, si llegamos a, a tenerlo de tres meses antes Pues sí que le habría dado más su toque personal Todavía no, no ha tenido tiempo de, de eso Claro, bastante yo, atendido con adaptarse bien, a, a bajo, todo, claro, con todo. Ya te digo, hay que darle una gente. medalla, ¿eh? Pero claro, claro. yo me imagino que dentro del grupo también, pues, cada uno tiene, pues, una, una función sí. o algo que hace para que no hagan los demás... ...o cada claro. uno aporta un toque, ¿no? Sí, sí, sí, el toque personal... ...de hecho siempre, yo creo que ese ha sido el éxito... ...siempre de Balejada, ejemplo... cuatro tíos diferentes... Eh, ...cada uno con unos gustos musicales... ...o con unas direcciones... ...o lo que sea, ¿no?... ...que al coincidir los cuatro juntos es cuando... ...cuando se consiguen las, las canciones... ...lo fundamental en este grupo ha sido siempre la canción... ...no para nada, ni el lucimiento personal... ...ni que la cante este, ni que la cante el otro... ...ni que haga el punteo este, ni el solo de batería... ...ni nada, lo importante es la, la canción... Y queda bien cantada con este, queda bien cantada con él. Y punto, ya está. Porque ¿serías capaz de decirnos algo de cada uno de los componentes de barricada? Por ejemplo, de Ibi, ¿hay algo que, que cabe destacar o sí, algo Eevee que le haga da, más especial? Sí, Ibi da mucha seguridad, lo mismo a la hora de grabar que, que en directo. Da, da la seguridad, sabes que está él ahí atrás, que es como una claqueta que va a llevar el ritmo perfectamente. Sí. ¿Bonnie, por ejemplo? bon es la fuerza bonnie es el rock and roll puro ver a aagonie en directo con esa voz desgarrada que tiene pues pues es, es increíble es, es puro rock and roll pocos yo no es porque sea de, de mi grupo no he visto mucha otra gente también que son grandes figuras no pero lo de bonnie es una fuerza increíble y de, de ander aún no puedes decir o... aún, aún no hay mucho pero bueno también está dando bastante seguridad y bastante equilibrio ahí en los en los graves en la parte, en la parte baja, sí. ¿Y te atreves a decir algo de ti? De mí sería un poco feo <risa> decirlo de mí. De mí tendrían que decirlo lo demás. De mí podría decir que soy un desastre, eh, no sé, muchas veces por querer eh, abarcar demasiado, ¿no? Pero, pero bueno, no, prefiero que, que lo hablen otros. Eso. Oye, para ir terminando la entrevista, bueno, me gustaría, nada, que con una frase me contestarás a lo que yo te voy a preguntar. Eh, por ejemplo, si tuvieras que destacar una canción de este último disco... ¿Cuál sería? Punto de mira Punto de mira Sí Sí, Entonces, por nada en especial, ¿eh? no sé, me parece una canción que no creo que sea la mejor canción del disco pero sí me parece que es la que mejor engloba todo, o sea, es la mejor tarjeta de presentación de, de este disco Si alguien te pregunta de qué va este disco, escuchas esa canción y, y sabes que sabes de qué va a ir aunque todas las demás sean diferentes, eh, pues por los riffs de guitarra que tiene, no sé, un poco es el estilo ese nuestro de siempre Perfecto, eh, ¿un momento de la grabación, de, de esta última grabación, algún momento que recuerdes así Sí. Especialmente porque ya pasaba alguna cosa graciosa o... Sí, nos reímos mucho un día porque cuando estábamos grabando La Tierra a esta sorda hacíamos fotos en el estudio y luego las poníamos en Internet para que viera la gente, ¿no?, que lo que íbamos haciendo durante el día. Entonces se nos olvidó una de las letras por ahí al fondo en una en una mesa. Y estaba Nadie conocía las letras y entonces alguien cogió esa foto, la amplió, le dio la vuelta hasta que cogió y, y descifró la letra y la, y la colgó en Internet, ¿no? Que nos daba igual que la colgara en Internet, pero dijimos, joder. Y se me ocurrió una de mis maldades este año que fue eh, poner hacer una foto de Bonillo cantando y dejar ahí como quien no quiere la cosa en una esquina un, un papel también con una letra porque yo sabía que alguien iba a coger y yo la iba a ampliar lo que no sabían es que la letra era el dale Ramón de los payasos de la tele ah. ¿no? La cogí de internet, la imprimí, la puse ahí en un rincón tipo gazapo, ¿no? sí, y al tipo gazapo y al día siguiente de, en internet había comentarios como alguno decía, pero esa canción, pero esa no es de los Corretas, otros decían, "Jo, pues sí que han cambiado la manera de escribir las letras". Esta, pues sí que han barricana, sí, ¿no? Y pues sí que cambia barricano, sello sé si me van a gustar a mí las letras de esto, ¿no? Entonces, bueno, pero nos, la verdad es que nosotros nos descojonamos porque ya, ya te digo, fue ponerla y a las horas ya estaban los ya, ya habían empezado los comentarios. Qué bueno, eh, Eso... Les pillamos, esa vez les pillamos. En las redes sociales la verdad es que les estáis dando mucha candela, eh, porque yo sí. os veo siempre en Facebook, sí, sí. en barricada oficial. Somos y... de la vieja escuela, pero nos tenemos que poner un poco al, al día de esas cosas y si las sí. cosas son ahora van por ahí, pues habrá que Y que también os ayudará a la hora sí. de promocionar, o sea, ¿no? Sí. No. Y que Tienes contacto con la gente, que sobre Exacto. todo eso es fundamental. Exacto. Sabes sabes la, lo que a la gente le gusta, lo que no. La gente te dice las cosas a la cara. Muchas veces te dice cosas que no te gustan nada. otra veces te dicen cosas que te duelen, pero pero bueno, sabes, es, es así, eso es así. Y yo además veo a muchísima gente que siempre está colgando las fotos que se ha hecho con vosotros sí. y además con un orgullo y una admiración. ¿Eh, aquí salgo con Alfredo. Sí, sí. Y te etiquetan, tienes que tener tu muro lleno de fotos, que tiene que ser una hay pasada. Hay muchas, ¿no? la verdad es que hay muchas. Sí, sí, bueno, por lo menos si te piden permiso, pues bien sí. los malos son los de claro, eh, la raza humana somos especialistas en cuando hay algo que se puede utilizar para el bien utilizarlo sí. para el mal ¿no? entonces que es público y como es público ya con eso ¿crees claro, que claro. a... entonces por pues bueno hay veces que fastidia un poco coger que un grupo quiere hacer propaganda de su de su grupo y te lo haga en tu muro de facebook yo hay veces que, lo, que, lo, que lo borro sin contemplaciones otra vez me, si me piden permiso lo tienen ¿no? si al ¿Te, te importa que ponga aquí esto pues no por pues lo pones y encantado ya está, vamos pero pero ya que que lo hagan sin permiso ya es un poco un poco más complicado. Hay que fomentar un poco más el respeto dentro de la red. Sí, sí, sí. Dentro de lo que es la red, pues ya sabemos que el anonimato es lo que tiene también. ¿Y te acuerdas de algún concierto especial? ¿Un concierto que tengas en la cabeza y que sí. nunca vas a olvidar? Eh, sí, hay muchos Pero bueno Igual uno muy especial Que casi no se le podía llamar Ni, ni concierto Era el del de 25 aniversario En la Plaza del Rastro ah. Que en realidad Era algo que queríamos hacer nosotros Entre los cuatro Llegar que ahí Que no avisasteis a mucha gente Montar además. los amplificadores Enchufar a la Tomar la corriente del bar Y estar tocando Cuatro o cinco temas Y recoger Irnos a comer juntos Recordando ¿no? bueno, viejos tiempos Sí, recordando Lo que pasó justo en ese mismo sitio 25 años antes hoy se montó allá Vamos, cerraron las icastolas En cuanto oyeron el ruido Cerraron las icastolas Y llenaron eso de niños salían los médicos del centro de salud que está enfrente, bajaba la, la gente eh, no sé, fue muy la verdad es que fue muy muy entrañable pues oh, sí, sí, fue una cosa de, de poner los pelos de punta yo además yo yo he vivido en esa plaza pues toda mi infancia y toda mi adolescencia entonces todavía había alguna vecina que me seguía llamando Alfredito ¿no? y me decía, ay Alfredito, ¿cuánto tiempo hacía que no te veía por aquí? Digo, ¿Qué cambio Alfred... estás Alfredito? Digo, pero Alfredito tiene ya 40 y muchos años <risa> pero da igual, seguiría siendo Alfredito para ella Oye, y hablando de conciertos, ¿hay algún escenario que no hayas pisado pero que te encantaría pisar? Eh, Nos, pues imagínate, ¿eh? El Palau de la música de Barcelona o yo qué sé, o el, no, el estadio de no sé dónde. No, mira, hay uno muy bonito que es el anfiteatro de Mérida. Ah, mira sí, qué bonito. Sí, sí, es un sitio precioso, además que suelen hacer conciertos más en plan acústico o algo sí. así, ¿no? Recuerdo que cuando estuvimos haciendo Con la tierra está sorda, el concejal de cultura de entonces de, de ahí de Mérida me dio su teléfono y me dijo, si queréis hacer un acústico aquí, pues lo podemos mirar, ¿no? Lo que pasa es que ya, bueno, terminábamos la gira, venía el año de descanso y todo eso, y no no se pudo mirar, pero es como una espinita clavada del sitio, es alucinante. Hombre, sigues tocar. guardando el teléfono, ¿no? Sí, lo que no sé con las elecciones <risa> habrá habido cambios <risa> de concejales y todo eso. Bueno, eso te puedes enterar por internet y es si fácil, ves que sigue, que le llamas, sí, ¿eh? Es fácil que sí, y además esto de los ayuntamientos ya no está como como era, como era estaba antes, ¿no? Oye, ¿Y hay algún grupo de referencia que le guste mucho a Barricada o que lo tenga como... ¿Un ejemplo de músicos, de artistas, de saber estar en el escenario? No sé, hay grupos, yo recuerdo los grupos que más te marcan, por pues los que oyes cuando eres chaval. Cuando oyes con 11 o 12 años que oyes unos grupos y te quedas alucinado las primeras veces que los oyes y dices, jo, yo quiero meterme en un grupo de rock and roll solo para hacer el gamberro y el macarra como estos tíos. En mi caso son los Slade, era un grupo pues de, de aquella época que no sé. Eh, como actitud y todo eso pues tampoco tampoco lo puedo saber porque yo siempre he pensado que si tienes un ídolo de ese, de ese estilo yo nunca quiero no, no querría conocerlo para nada no querría conocerlo para nada porque seguramente me llevara una decepción enorme y dejaría de ser eso no de hecho yo recuerdo los status quo también era un grupo que me gustaba mucho a mí de, de chaval y de los que siempre miraba sus canciones y me las sacaba con la guitarra y una vez coincidimos tocando con ellos en madrid y me pareció que nos trataron de de culo muy mal no ellos personalmente fueron sus técnicos pero bueno si tú dejas que tus técnicos traten mal a otro tienes tú tan, más culpa que, sí, que los propios técnicos tienes toda técnicos, ¿no? entonces, yo los culpo a ellos directamente entonces prefiero no no conocer ese tipo de historias me gusta su, la música de ciertos grupos me traen unos recuerdos y gracias a, a ciertos grupos como Slade pues pues empecé en esto del rock and roll oye yo ahora yo ya, ya por último para acabar Álvaro <ríe> me quiero quitar una espinita que tengo clavada ¿cómo son los viajes en la furgo de barricada? ¿Cómo son? pues Porque iréis un montón de gente y seguro que sí. os pegáis nueve, diez horas en carretera y digo yo que la liaréis de vez en cuando sí, estaréis claro, cantando, componiendo. No, cantando y componiendo no, bastante ratos tenemos, <risa> tenemos ya. Eh, bueno, pues utilizas para hablar, para leer para reírte, sobre todo en este último viaje que hemos hecho a Granada fuimos con con Iñaki y con el chino, dos de nuestros técnicos vinieron con nosotros y bueno, si vas con Iñaki tienes asegurada la risa, vamos, y Y, bueno, la verdad es que acabamos casi con agujetas de tanto de tanto reírnos, ¿no? Entonces, pues bueno, son momentos momentos buenos, eso, la ida, la vuelta ya suele ser más más de dormir, más de dormir más sí, de dormir y más de, de bueno, pues de más tranquilos todo porque eso. tratáis de trabajar siempre con los mismos técnicos para sí, crear siempre, una buena sí. sinergia siempre, ¿no? Siempre, sí, son un equipo técnico de aquí de Pamplona que ya traspasa el nivel de técnico músico al nivel amigo, de amigos, ¿no? Amigo. Entonces, yo incluso, bueno, pues con ellos también yo soy afición a la fotografía y con alguno de ellos los lunes a la noche me voy a hacer foto fotografía nocturna oh, y todo eso o sea que ya ya traspasa ya nos, no se queda en el simple hecho de, de técnico músico Pues, Alfredo, mmm, vamos, yo no tengo nada más que decir porque hemos tenido una entrevista… Con ¿eh? <risa> sobre hablado, todo yo. Tenemos aquí para hacer capítulos <risa> y capítulos de la entrevista al Fidel. Álvaro Fiduropita. nos está diciendo, ya hay que cortar esto, que cortar <risa> esto. No. Pues para mí la verdad es que ha sido un placer. Pues igualmente. Bueno, espero que tengáis mucha suerte, como siempre. Muchas gracias. Que ya os lo lleváis 30 años trabajando no. y no es que os la merezcáis, es que la suerte está de vuestro lado. Bueno, siempre tiene que estar de vuestro lado La suerte, bueno, el, el trabajo siempre está de Pero hecho, vosotros la, la es la suerte un grupo luego, que, sí. que lo trabajáis Que es que estáis sí, sí, en sí, constante sí, trabajo sí, sí. No, por Eso, eso es lo fundamental una vez Siempre que tienes la cabeza ocupada Y las manos ocupadas estás, Es que va bien la cosa sí. Yo espero que Barricada dure y dure y dure y dure Fíjate, desde que yo tenía dos añitos Y sí, aquí está Barricada aquí, pues, a, ver, a, ver, <risas> a ver si lo podemos decir dentro de unos cuantos años Ojalá, más, a ver si nos reunimos, no sé, cuando tú tengas 60 Y yo tenga unos cuantos menos No, no falta mucho ya, ¿eh? <risas> Bueno, falta un poco pero bueno. Falta un poco, hombre sí, Además, a, con lo bien que, que tú te mantienes Que sí. veo que el pelito siempre lo llevas sí, A bueno. la última Ya me, contest, me comentaste una vez Que solían trate productos de Barcelona, ¿no? Para el pelo Sí, soy un poco raro para pa esas cosas Tampoco le hago demasiado caso Cada vez, pero cada vez cuyas, menos Pero te cuidas Se nota que te cuidas Pero, ¿eh? bueno, hay que intentar Eh, conforme vas llevando una edad, no ya no te digo cuidarte físicamente, es más, cuidarse por dentro no hay sí. que cuidar la mente lo primero que hay que cuidar porque eso es el reflejo de, del cuerpo seguro. Bueno, pero en tu caso tienes la gran suerte de que eres como como el vino, ¿no? Que mejora con los años. Yo no, eso es que de, tendrías que preguntarlo en mi casa, a ver que te dicen, seguramente bueno. te digan, es un gruñón se vuelve un gruñón cada vez más raro y tal Sí, bueno, cada ser. uno tiene sus manías ¿no? Puede ser, uno eso, uno sí, nos vamos volviendo todos Sí, sí. Oy, Alfredo, muchísimas gracias, pues nada, Gerard, a vosotros Muchísimo encantado. éxito y nos vemos en El día 16 aquí en Iruña Perfecto. Que estoy segura de que vamos, toda la ciudad Y si no viene toda la comunidad foral Vamos, va a reventar Vale, vale, a ver si es verdad <ríe> Muchísimas gracias, vale. nos despedimos ya Ha sido un placer, esperamos que os haya gustado esta entrevista Y os vamos a dejar un poquito de música de barricada Un abrazo y que lo paséis bien Gracias, agur Siempre está protegido por perros rabiosos Pues ahí está la entrevista que mantuvo nuestra compañera Echane Castillo Pues ayer miércoles eh, a la tarde Esa entrevista con uno de los componentes de la banda Más concretamente con Alfredo Piedra Fita Hablando de este nuevo trabajo discográfico Y hablando un poquito de la historia musical de la banda y, por supuesto, hablando un poquito de su historia personal, digámoslo así, de sus viajes, etcétera, etcétera, etcétera. <música> ...Golechas Cardinales, nuevo trabajo discográfico... ...que como bien has podido escuchar en las voces de Alfredo Piedra Fita... ...el día 16 de junio lo estarán presentando... ...en la Plaza de toros de Iruña... ...luego te comento de la agenda de conciertos... ...porque este programa, este concierto... ...es bastante, bastante especial... ...no estarán solo barricada en el escenario... ...sino que estarán varias bandas más... Y será por una iniciativa popular que luego te cuento. Acercándonos a las 10 en punto de la noche de este jueves 3 de mayo del 2012, acercándonos al punto de las 9 de la noche si nos escuchas en fin de semana, si nos escuchas en redifusión, tanto el sábado 5 como el domingo 6 de mayo. Nosotros que seguimos compartiendo contigo buena música a través de las ondas del 100.8 de la FM y si nos escuchas en internet a través de guskiplaza.net Nos vamos con la agenda de conciertos, nos vamos con las noticias de la semana De Arriosar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial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 Comenzamos con las noticias más interesantes de la semana, hoy te traemos dos y concretamente una eh, contiene a bandas de Vitoria-Gasteiz, ya que las bandas de Vitoria, Turbonescac, Los Fontane, Su Misión City Blues, Asken Ordua, Los Cainíbales y Los Ninchos han grabado conjuntamente un vinilo de 12 pulgadas llamado Gasteiz Deer Capital, para el que cada uno de ellos ha aportado dos temas lo presentarán este viernes en la Sala El Dorado, donde además celebrarán el cuarto cumpleaños del bar El Abuelo de Castells. Comentarte que la Peña Euskal Herrian de Burlada presenta una nueva edición del Mayatsa Rock. Este festival se celebra en los locales de la Peña en Burlada, sida en la calle San Francisco 13 y abarca tres sábados. Este próximo sábado 5 de mayo tocarán Los Coronas, Anay Arrebac, y Super Big Mama. El 12 estarán Los Lendacaris Muertos, Ultimatum y Nuevo Catecismo Católico y el día 19 de mayo cerrarán la edición de este año del Mayacha Rock a las formaciones Machura, Últimos Gritos, Ahariwan y Black Belts. Comentarte que las entradas de cada uno de los conciertos de cada uno de los sábados será gratuita. Dejamos atrás las noticias y nos vamos con la agenda de conciertos. Un concierto para mañana viernes, día 4 de mayo. Será el que la formación de Tafaya, Odolkiak, Ordainetan, la formación de Pervinzana, Escalofrío y la formación Videbacarra de Lizarra Estella den en Aibar con motivo de las fiestas de mayo. En principio el concierto se celebrará en el Gasteche de Aibar. Nos vamos hasta el sábado 5 de mayo, donde a las 9 de la noche la formación de Berriozar va a ser Ritars, estará en la Peña Mutico Alayac, dentro de las actividades del Iruña Euskal Jaya. Por su parte, a las 9 de la noche, en Ghecho, estarán actuando las bandas Clarice, Se y la formación de Locos. Nos vamos hasta el viernes día 10 de mayo, donde tenemos el Festival de Araba-Tacada será en Mendizábal, en Gasteiz, con entrada anticipada de 8 euros y de taquilla por 12 euros. Las actuaciones correrán a cargo de, Ka de Caótico, Esían, Gose, EH Zucarra, Beta Garri y Chimeleta y comenzarán a partir de las 5 de la tarde. El sábado 12 de mayo tendremos a la banda Mea Culpa que estará en el bar subsuelo a partir de las 10 de la noche presentando su nueva larga duración. Y ese mismo sábado 12 de mayo en la Peña La Varga aquí en Berriozar, La Varga Metal Fest con las actuaciones de Ícaro, Nucore y Kous a partir de las 10 de la noche y con entrada gratuita. Puede entrar todo el mundo, eh no solo los socios de La Varga sino que toda la gente que esté interesada puede eh, acudir a este festival. Recuerda, La Varga Metal Fest... ...en la Peña-La Varga con Ícaro, Nucore y Kous. Y comentarte que la señora Nora, se me olvidaba, estará este sábado 5 de mayo... ...a partir de las 10 de la noche en el Bar Subsuelo, presentando su larga duración. Y nos vamos con ese festival que comentaba nuestro... ...bueno, que comentaba nuestra compañera Echane Castillo con Alfredo Piedrafita, ese festival que se va a celebrar el sábado 16 de junio en la Plaza de Toros de Iruña con barricada, Sutacar, Vendetta y Goyeneche Anayak a partir de las 8 de la tarde. La apertura de puertas será a las 7 y media. Será un festival dentro de los actos de 1512-2012, nafa, Nafarroa Visirik. Comentarte que ese mismo día antes del concierto, entre otras actividades, habrá a las 2 y media una comunidad popular en la Plaza de Toros y a partir de las 5 y media de la tarde una marcha nacional Navarra desde el Parque de Antoñuti. Y comentarte que las entradas para el festival os las iremos eh, ofreciendo en sucesivos programas, os las iremos informando cuando eh, la plataforma 1512-2012 Nafarroa Visíric nos las comenten. Pues hasta aquí la agenda de conciertos, hasta aquí las noticias para este día, para este jueves 3 de mayo del 2012. Si nos escuchas en fin de semana en redifusión, sábado 5, domingo 6 de mayo. Recuerda, el viernes 4, eh, la banda de Tafaya, Odolkiak, Ordainetan, Escalofrío de Bervinzara y bacarra de Lizarra estarán en Aibar. Y el sábado 5 de mayo ese concierto de Baserritarse, la Peña Mutico a la Jack y ese concierto De la señora Nora presentando su Primer larga duración a partir de las 10 De la noche en el subsuelo y La próxima semana ese Metal Fest En la Peña La Varga Que si quiere Sonar la cuña pues la escuchamos Ahora mismito Así suena la cuña de La Varga Ese festival del próximo sábado A partir de las 10 de la noche con tres Grupos sobre el escenario el, Las bandas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 Sábado 12 de mayo con entrada gratuita en la peña La Barca de Berriozar y desde las 10 de la noche La Barca Metal Fest. Está sonando una de las novedades que nos llega a través del 100.8 A través del programa de Euskal Música Y que nos llega a través del sello Castellupeco Ochac Hablamos de la banda Blues Stock Una banda que se creó en el año 2009 en Zarauz Y la forman Aitor a la guitarra y a las voces y Iker a la guitarra, Beñat al bajo y a las voces María la voz y Juan Otegi a la batería Una banda que nos presenta en este primer álbum con 13 canciones un grupo que todavía está dando sus primeros pasos, pero hay que decir que también pues nos muestran la solidez de los mismos en este primer larga duración titulado Bi Pausó y temas como este que acabas de escuchar el tema Suaren Ingrudan tercer corte del álbum y seguimos con más novedades, si escuchábamos antes la novedad de la señora Nora un grupo de Iruña que por cierto este sábado lo dicho, estarán en subsuelo presentando su primer larga duración, nos vamos con otra banda que estarán presentando su primer larga duración el próximo sábado también en el bar subsuelo, hablamos de la formación, la señora el de la formación mea culpa Esto es uno de los temas incluidos dentro de ese, su nuevo álbum Esto que suena Trasnochar Desde Iruña La banda Mea Culpa Discutiré media voz Solo con mi dolor Porque no estás conmigo Buena buena carta la de presentación. La que nos da esta formación, mea culpa. Con este su primer sencillo presentación tras nochar. Dentro de lo que es ese primer larga duración que el próximo sábado lo presentarán en el Bar Subsuelo a partir de las 10 de la noche y que, por cierto, desde el día 2 de mayo te lo puedes descargar desde iTunes y a partir del día 8, 9 perdón 9 de mayo estarán en las tiendas. Por cierto, en la tienda Elcar también presentará. Te puedes encontrar ya desde ahora el larga duración de la señora Nora y a partir, lo dicho, del 9 de mayo te podrás encontrar el larga duración de estos que acaban de escuchar, que acabamos de escuchar Mea Culpa, que por cierto eh, ya puedes eh, disfrutar del videoclip en su página web y a partir de este fin de semana, a partir del sábado y domingo, lo podrás disfrutar en nuestra blog del programa en musicantune.blogspot.com Com. Nosotros que continuamos Novedades La Señora Nora Novedades de Uskies Novedades Blues Stock Y novedades Mea Culpa Ahora seguimos con más música Y lo vamos a hacer con una banda que lleva ya 15 años en la escena musical De ahí este álbum Espejos por Ventanas Hablamos de la banda de Iruña El Trono de Judas Con temas como este 3 de Marzo del 76 Adelante Charlie, cambio Vamos, a ver, pase Sergio que... ¿De ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente por ellos, cambio. ¡Apa, lo limpio! Yo... Vamos a tributar los armas, seguro además, ¿eh? Sacarlos como sea, cambio. Esta la guerra en pleno. like Sonando la banda de Iruña, sonando la banda El Trono de Judas. Con este álbum Espejos por Ventanas. Y temas como este, 3 de marzo del 76. Temas en euskera, temas en castellano, así hasta 14 temas. Enfermo, aficionado, estatus terrorista, pringaus de mierda, ascatas un aribeldurra, en definitiva... 14 buenos temas para este quinteto de Luña para el trono de Judas en este su álbum titulado Espejos por ventanas. Gracias, ¿eh? Y nosotros que nos vamos a recordar un clásico, nos vamos a ir hasta el año 1997. Desde ahí desde ese año Nos llega un álbum de Sabi Bastida, Asieros osoro Iván Zugarramurdi y Aitor Gorosabel. Hablamos, por supuesto, de la banda Sutagar y de ese su álbum Agur Yauna Yishon Churiari y con clásicos como el que vamos a escuchar, el tema Agur Yauna. Recordamos, un clásico de los Sutagar. Tema clásico Donde Los Haya, de esta banda de Eibar, de sutagar con este álbum que editaron finales 97, principios 98, Agur Yauna, Jison Churiari, y con temas como este clásico, lo dicho, de esta banda, como este Agur una También había clásicos en este álbum como Rotaflexa Karrashika, o como por ejemplo el tema Luraren Oyuwa, o el tema Gidoi Kabeko Filmea. En definitiva, 11 temas incluidos en este álbum del año 97-98. Mira que tiene años porque ahora que veo por aquí con ese sello ya extinguido Esan Ozenki Records. Nosotros que seguimos nos tranquilizamos un poquito después de la caña del Trono de Judas y la caña de Sudagar. Nos vamos con Iñaki Echezarraga, conocido musicalmente bajo el seudónimo de Eche, que comienza su andadura musical en el 2005. En el 2007 edita Videa Eguiñez, haciendo camino con el sello discográfico Oyuca. En el 92 ya con Vaga Viga edita Eldu Escutik, Cógeme de la Mano. Dos eh, trabajos, tiene... En el mercado y el tercer larga duración llega ahora mismo también bajo el sello Vagaviga el álbum Aise Berry Bat. En este último trabajo te puedes encontrar 10 temas, todos ellos en euskera con letras bastante Bastantes melancólicas, digámoslo así, aunque hay temas Bastantes marchosos como el que vamos a escuchar, Bizitza Aurre. Segundo corte de este nuevo trabajo del señor Eche, Aise Berry Bat. sineis pideñago tu dirá ya ya graude filla ta mesua miña awes dai sangu kantu daude mi la mi daude atera que me nais azuri una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 y es que esté sonando una banda de iruñas sonando este la banda de cuajo que, que ya me estuvieron me por aquí por Euskal da. música por berriozar y ratia más concretamente la primera entrevista en esta temporada de Euskal música en berriozar y ratia ellos fueron en inaugurar digámoslo así las entrevistas de Euskal música en esta temporada en el 10.8 en berriozar y ratia Con este gran álbum titulado Tuerca de Vuelta y con temas como este Vergüenza, cuarto corte del álbum de los 12 que componen el disco. Acercándonos a las diez y media de la noche de este jueves 3 de mayo del 2012. Acercándonos a las nueve y media de la noche, si nos escuchas en redifusión, sábado 5, domingo 6 de mayo. Nosotros que nos vamos, es hemos escuchado a Erasso, Dikers, La Señora Nora, Deuskis, Blue stook de Decuajo, Mea Culpa, El Trono de Judas, Sutagar y Eche. Os hemos dado las noticias más interesantes de la semana, en lo que se refiere a la música y a los grupos y a, por supuesto, eh, comercios de Euskal Herria, como ese festival que todos los años hace la Peña Euskal Herria de Burlata. Y os hemos dado también eh, la entrevista que nuestra compañera Aichale Castillo eh, pues se eh, realizó ayer eh, miércoles a uno de los componentes de Barricada, más concretamente Alfredo Piedra Fita. Lo dicho que nosotros volvemos el próximo jueves compartiendo contigo más música, más rock and roll, más heavy, más folk, más jazz. Bueno, en definitiva, toda la música que se realiza en Euskal Herria de... 8 y media a 10 y media de la noche. Nos quedamos con Se Satek, nos quedamos con el tema más concretamente Nire Sekretua y si estás en directo, a eso de las 10 y media te quedas con Jon y las noticias del día en Euskera. Y si nos escuchas en fin de semana, a las 9 y media de la noche, te quedas con Iracho Arein Chocoa. Lo dicho, ha pasarlo bien, agur y hasta la semana que viene.